Y empieza este espacio Filosofía para Profanos con Maite Larrauri. Maite, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Oye, se me quedó el otro día en el tintero leer una cita de h e n r i Bergson del libro Literatura, Filosofía para Profanos, La creación según h e n r i Bergson, publicado en los libros de la frontera. Y dice así: El arte del escritor consiste ante todo en hacer que olvidemos que emplea palabras. Me parece maravilloso eso. v e r d a d claro. ¿Verdad? Sí, sí. Y el dibujo de Max es maravilloso. Efectivamente. Maravilloso. Bueno, vemos ahí un escritor,、uh -huh. ¿verdad?、Uh -huh. ¿Y ¿Cómo、Como、se llama un, esto? Un bocadillo. Un, un bocadillo, ¿no? De, de、uh -huh. un cómic en el que、uh -huh. se ven palabras. Sí. Y debajo, alguien leyendo, que podría ser tú, por ejemplo,、sí. ¿eh? en un sofá. Y entonces. Vemos la imagen, la imagen de lo que ha c r e a、sí. d o esa escritora. Es verdad. Muy bueno. A ti te habrá pasado también, ¿no? Que cuando te enganchas en una palabra, o sea, cuando lees una frase y dices, esta frase le pasa algo raro. Ya está. Has perdido. completamente... Ya te completamente. ha destrozado Exactamente. todo. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. Entiendo que la filosofía también es eso, ¿no? En parte. Claro. En parte. Lo que pasa es que como la filosofía se centra mucho en las palabras. Hay como un vaivén desde、mm. la idea hasta hacia la palabra. Es un poco distinto. Digo, bueno, casi todo en la vida, ¿no? Por ejemplo, ir en bicicleta. Al principio te fijas mucho en cómo pedalear, <risa>、sí. pero después、sí. ya lo haces de una forma natural, ¿no? Como、sí. hacer radio, por ejemplo. Uh -uh. Al principio tal vez te fijas mucho en cómo empleas las palabras,、sí. cómo te acercas al micrófono y después pues, lo vas haciendo casi de forma natural. Sí. sí, sí, Por la vida misma. Una regla de vida. ¿no? Sí, Exactamente. <risa> y hoy vamos a hablar de una tesis de b e r s ó n que se titula La evolución creadora. Bueno, una tesis. Este es el, un libro. Un libro. Es, sí, sí, sí. Este es、eh, quizá el libro más conocido, ¿no? La Evolución Creador es el libro más conocido de, de Verso. Por cierto,、mm, fuera del micrófono me comentabas que en España tal vez no es un filósofo demasiado conocido. ¿no? Ca casi un desconocido. Por ejemplo, en bachillerato ni se toca. ¿eh? Quiero decir que. No, no, que, a mí no me suena de nada. Vamos.、Eh, tú has hecho el bachillerato y a ti no te suena. No, y como、no. eso, a ninguno de los radio oyentes le sonará, a no ser que tengan un interés específico por él. En cambio, en Francia, siendo francés, Realmente se le conoce muchísimo. Mucho.、Uh -huh. ¿Eh? Entonces hay esa, esa pequeña diferencia. Por el diferencia. patriotismo de los franceses, ¿eh? que nos sí, falta a nosotros. Sí, exactamente. <risa> bien, exactamente. bien. Pues cuéntanos, ¿de qué se bueno, habla a h e la evolución creadora? La evolución creadora es un libro que、mmm, inmediatamente cualquiera no le suena a, a lo de la evolución de Darwin, porque, claro, ¿no? estamos digamos, en una época en la que es, de eso se habló.、Uh -huh. Solo que、eh, el punto de vista de Henry Berson va a ser un punto de vista filosófico. ¿no? Claro. Teniendo muy en cuenta las cuestiones de biología, no es que las deje de lado, puesto que hablando de la evolución creativa está hablando de la evolución de la vida. Y está hablando, por lo tanto, desde el punto de vista de que la vida es algo que ha, sido,、eh, que ha ido evolucionando, que ha ido progresando, que ha ido、eh, cambiando y que no estamos ante la, las especies fijas y, y cosas por el estilo. Eso, eso por supuesto. Sí.、Uh -huh. Pero el hecho de que añada la palabra creativa ya nos hace pensar que está diciendo algo más, quizá algo que cualquiera podría decir un poco más metafísico,、no、sé cómo decir, menos, menos pegado digamos, a, lo, a los datos biológicos. ¿no? Pero hay, hay, yo he conocido biólogos que han leído el libro con mucho gusto y que han entendido que estaba diciendo cosas interesantes, incluso cosas que quizá no, no se habían dicho así digamos, en el terreno de la biología y que resultaban atractivas. Porque el punto de vista de, de Bergson es que、eh, la evolución, la vida, es algo que se inicia por una explosión, una especie de impulso inicial, de, de, de bomba que, que estalla, ¿no? Y que se dispersa en, muchas, en muchos sentidos, ¿no?、Uh -huh, muchas en muchas direcciones. En、uh、muchas direcciones, y que esa, esa, esa dispersión y esa explosión, digamos, todavía estamos en ella. Por así decirlo, o sea, todavía digamos, la vida sigue, sigue avanzando ¿eh? por esas vías en las que explosionó y en las que después se desarrolló. Y esto es interesante porque eso significa que、eh, no se sabe, es decir, no hay una determinación inicial de hacia dónde va a ir la vida, sino que justamente decir creativa. Cualquier persona que oye la palabra creatividad sabe que tiene que ver con la libertad. Si, si no hubiera libertad, si supiéramos ya lo que va a pasar, no hay creación. La creación viene justamente de que tú no sabes、eh, al minuto siguiente, al año siguiente o al siglo siguiente qué es lo que va a pasar. ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, él va a intentar establecer algo que tenga que ver con la filosofía. En el momento en el que eso lo hace un filósofo, enseguida tiene que ver con nosotros mismos. La filosofía tiene que interesar a los humanos y, y tiene que poder ser, llegar a ser una reflexión sobre uno mismo, porque si no, no sería filosofía. Es decir, si la reflexión la hiciera sobre la evolución, sobre los bichos y lo que fuera,、no、tendría, y eso no lo pudiéramos traer a un territorio nuestro, no tendría ningún interés. n o、uh -huh. Entonces, ¿cuál es el interés que tiene la evolución creativa planteada así, ¿no? como un impulso, una cosa que se desarrolla? Pues varias cosas. La primera es que Bersón、eh, piensa que en esa evolución la vida social que desarrollan algunas especies es superior a las especies que no la desarrollan. Y eso ya es un punto de vista, una, una, una fuente de interpretación. ¿eh? Uh -huh. Porque, claro,、eh, vida social no tienen. Todos los animales, más bien tienen pocos animales. Él pone como ejemplo las abejas y、tienen、la vida la social. Vida social claro,、uh -huh. claro, porque organizan sociedades sí, sí, sí, ¿eh? establecidas en castas,、sí. en trabajos, etc. etc., Y los humanos.、Uh -huh. Y a partir de ahí piensa que. Y establece、eh, una comparación. Establece como una bifurcación, como si el impulso, digamos, de la, de las, de la vida social. Que desde su punto de vista es superior como, como evolución a la vida in, individual y que hay más posibilidades de supervivencia y de creación, quizá en los campos de la vida social que no en la de las especies que no la tienen, establece como una, como una tijera. ¿no? O sea, por un lado van ¿no? los, las abejas. Las avispas, las, lo que son las, los animales que forman, ¿no? que son algunos, los, las hormigas. Sí, sí, es e、no、entramado más, social. ¿no? Las termitas. Sí, sí, es cierto. Y los humanos.、Uh -huh. Y entonces dice que、eh, no, no, es, no, no, no intenta establecer una oposición, sino que intenta establecer la bifurcación. Porque le parece que en esa bifurcación hay muchas cosas que entender. ¿Qué es lo que hay que entender? Primero, ¿a qué se debe, digamos, el. el、eh, El elemento que le ha hecho triunfar ambas vidas sociales. Como si tuvieran dos características, cada una de esas dos vidas sociales, que le, les, las hubiera hecho capaces de, de ese triunfo evolutivo. ¿no? Uh -huh. En el caso de, de las abejas, sería el instinto. Y en el caso de los humanos, sería la inteligencia. Y el instinto y la inteligencia las p o n e como dos capacidades diferentes. Pero ambas exitosas en su, en su planteamiento. Pero en los humanos se entrelazan. En los humanos, ahora lo veremos, en los humanos podría llegar a entrelazarse.、Ah. Porque yo no creo que tú estés dispuesto a decir de ti mismo que eres un animal con instinto. ¿Es posible que digas que alguna vez te funciona el instinto? Creo yo, ¿no? A veces nos bueno, movemos por bueno, instinto. Algunas veces. Pero tú lo has dicho. Por algunas eso digo、veces. que a veces、pero、se、si、entrelazan que... inteligencia pero, e instinto. Pero es que tú siempre te adelantas tres pasos a lo que voy a decir. <risa> perdón. Porque perdón. De entrada... Es que soy muy profano, Maite. Entiéndeme. Entiéndeme. <risa> De entrada, no es así. Es decir, que de entrada, si tú tuvieras que ver, digamos, cuál es la base de la, del éxito de nuestra sociedad, pues la base del éxito de nuestra sociedad está en la inteligencia y en lo que hemos sabido a través de la inteligencia hacer, yo q u e sé, estos micrófonos, esta sala, sí, la radio, sí, sí, la sí, televisión. Sí, sí, sí. Es decir, es una a puesta en práctica de la razón, de la inteligencia, de, de, de nuestra mente inteligente puesta al servicio ¿no? de algo en lo que hemos hecho. Evolucionar y progresar la vida.、Uh -huh. ¿No? Eh, no diríamos que、eh, todo este mundo, digamos, tecnológico, por ejemplo, que nos rodea, claro, está no hecho ha sido por instinto de del la instinto. a intuición. No, no, para nada. No, del instinto. No te me mezcles、vale. ahora con la intuición. <risa> Bien, instinto, instinto, instinto. En cambio, en los animales de los que hablábamos antes, los、uh -huh. insectos, todos aquellos que forman vida social, sí que ha sido por instinto. Es decir, no han creado sus sociedades por inteligencia. No es la inteligencia la que ha primado, sino el instinto.、Uh -huh. ¿Mm? Vale. Entonces,、eh, esto le interesa para ver cuáles son las características de uno y de otro, y sobre todo para llegar a ese punto en el que te me estabas adelantando, por el que va a pensar Bersón que efectivamente la posibilidad de que nuestra propia evolución creadora fuera adelante estaría en el hecho de que esa posibilidad, Parte de instinto que quizá tengamos más、eh, apagada, más, más、eh, dormida, más, dormida ¿no? eh, más subterránea y que podría estar ahí, llegara a enlazarse con la inteligencia y ambas enlazadas formaran una especie de intuición. Y la intuición quizá nos haría avanzar, digamos, evolutivamente más que lo que. Que、eh, podríamos avanzar solamente con la inteligencia、Ajá. y con esos restos de instinto. O sea, la Entonces, intuición conviene... es una mezcla entre instinto no, e inteligencia. No, es exactamente una mezcla. Podría llegar, podría, podría llegar a ser algo, pero dando algo nuevo, un fruto nuevo. Sí, Entonces, sí. aquí nos interesa saber cuáles son las características del instinto, cuáles son las características de la inteligencia y cuáles son las características de la intuición.、Uh -huh. Y todo esto que tiene que ver con la creatividad. Este es el, el planteamiento ¿no? de, lo, de lo que nos queda por explicar. Bueno, empezamos por el instinto. El instinto es enormemente certero, dice Versón, es decir, no se equivoca,、eh, porque es como si cono conociera las cosas desde dentro. ¿m? No conoce muchas. El instinto de un animal no conoce muchas cosas, pero aquellas que las conoce, las conoce como si las c o n o c i e r a A la perfección. A la perfección、sí. y desde el interior mismo de aquello. Que por lo que penetra por instinto. ¿no? Uh -huh. Y esto hace que tenga digamos, una,、eh, un conocimiento o una eficacia muy grande, muy alta, en un campo de acción muy estrecho.、Uh -huh. O más estrecho que el nuestro, sin duda. ¿no? Por oposición, la inteligencia le pasa digamos, algo que es un poco contrario. La inteligencia abarca mucho. La inteligencia puede aplicarse a muchos, a muchos terrenos. Pero para aplicarse a muchos terrenos ha tenido que hacer una operación singular. Y es una, la operación por la que ha conceptualizado, a través de las palabras, aquello que quiere conocer. Y haciéndolo, obtiene un conocimiento exterior de las cosas. Me explico.、Eh, sí, como. El, el propio Darwin decía una cosa parecida n o respecto a, las, a los particulares, a los individuos ¿no? que configuran las especies. No hay dos iguales,、uh -huh. y esto es una afirmación que él hacía, o, o creo que si no la hacía así, la hacía similar. n o、eh, Y nosotros mismos podríamos、eh, entender esto que se está diciendo: es decir, yo te puedo decir, no hay dos hojas iguales. ¿no? Uh -huh. no hay dos atardeceres iguales, no hay dos amores iguales, no hay dos hombres iguales, no hay dos mujeres iguales, ¿no? etc. No hay dos ciudades iguales. ¿no? Es decir, ante nuestra experiencia es siempre multiplicidad, siempre pluralidad.、Uh -huh. Sin embargo, nosotros, para conocer, lo que hacemos es que、eh, hacemos como idéntico lo que no es idéntico. Homogeneizamos. Suprimiendo las diferencias y lo hacemos porque conceptualizamos. Es decir, tú eres un hombre, Raúl es un hombre,、eh, Miguel es un hombre,、eh, yo soy una mujer, tu madre es una mujer, etc. Y estamos utilizando categorías, conceptos que、eh, identifican o que igualan lo desigual. Y esto lo hacemos con las hojas, con los árboles, con, con los atorneceres, con todo.、Uh -huh. ¿Qué es lo bueno, por así decirlo, que tiene la, la inteligencia al hacer esto? Que puede, identificando lo que no se puede identificar, prever las acciones de algo, prever lo que va a pasar. Es decir, este bebé que acaba de nacer no es igual que el bebé que nació anteriormente. Pero, suponiendo que sí, puedo saber qué me espera, qué puedo hacer. Qué, qué tipo de acción puedo aplicar. ¿vale? Uh -huh. Porque m, de alguna manera puedo determinar casi causalmente que si hago esto sucederá esto otro. De forma instintiva. De, no, no, no, no no, no. no, no estamos hablando de la inteligencia. Inteli, inteligentemente. Es decir, que si yo,、eh, yo qué sé, tú no has visto, por ejemplo,、eh, qué va a pasar、eh, el mes que viene con las hojas de los árboles, pero lo、no、preves. Ajá.、Uh -huh. Y lo prevés porque. Eh, eh, Gracias a la inteligencia. Claro, porque la inteligencia ha llamado a eso a hoja, árbol, ha establecido una causalidad y aunque estás frente a un otoño diferente o a un invierno diferente, tú preves la acción que va a suceder.、Uh -huh. ¿Vale?、Eh, y esto. Con las personas exactamente igual. O sea, lo que tienes delante, tú conoces a una serie de, de、eh, seres humanos, lo que tienes delante es un ser humano nuevo, pero tú, como conoces ya a otros, preves la acción que va a realizar.、Uh -huh. ¿Qué es lo bueno que tiene eso? Tiene de bueno que nos arriesgamos poco y, por tanto, es una condición de supervivencia. Es decir, yo si llueve, sé que me voy a mojar. Y si, y si va a llegar el otoño, sé que se van a caer las hojas. Y yo previendo eso, preveo también ¿no? cómo me tengo que vestir o lo que tengo que hacer. Es decir, que adapto mi comportamiento a una cosa previsible. Yo no sé cómo eres tú, pero tú eres un hombre. Y sabiéndolo, a lo mejor、eh, pongo ciertas barreras a ciertas cosas para que no sucedan. ¿Vale? Sí. Y yo no te conozco a fondo, no te conozco personalmente, interiormente, conozco solamente digamos, la apariencia y aquello que me permite clasificarte. Tú eres un locutor de, de radio y espero una serie de cosas. v a l Eso e me hace precavida, eso me hace digamos, no tomar riesgos, porque yo ya sé qué puede pasar y qué no puede pasar. v a l e、uh -huh. Y eso, en el camino de la supervivencia, es un logro de la supervivencia. Esta serpiente que veo aquí no es la misma serpiente que vi ayer, pero más me vale no pisarla, porque ya sé lo que me pasó con la que pisé ayer. ¿vale? Entonces, eso es la inteligencia. Bien, pues hemos Bien. distinguido perfectamente entre instinto e inteligencia. inteligencia. Aunque、bueno. a veces, bueno, pues algunos actos de algunos animales nos parecen、bueno, fruto de la inteligencia y no lo es. No.、Es、solo no, del no instinto. Es, es bueno, solo del instinto. Pues la semana que viene hablamos de la intuición. Muy bien. Que sería, en algunos casos, decíamos, sí, yo por simplificar podría, un poco, sí, sí, sí, podría sí. ser podría una、llegar. mezcla de ambas exactamente, cosas. ¿eh? Exactamente. Maite, hasta la semana que viene. Venga. Adiós. Hasta luego.